n í consulta médica, no he podido perjudicar. Uno, tienen la vidriera oscura. Uno se desubica dónde va a bajarse. Otro, que sus asientos están mal. De otros están sucios. No, no están bien. Entonces perjudica en todo sentido. Nosotros que vivimos en las villas estamos esperando que se inaugure ya los、uh, Pumacatars.